Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, guapos. Hey, hello, baby. Javier, ¿el mundo cambió cuando se descubrió América...?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 A la a ti te lo habla hecho... la Bruno. Eso. a ver Yo si ya hace he ido algo. Por ella y tú a ver si hace algo aquí mi amigo. Se pelean fantásticamente las patatas. ¿Sí? Se parten en cuatro, y ya está. Ya, pero y la cáscarita. En cacadita? cuatro. ¿Eh? Pues qué poca patata, qué poca patata pelada este. Con la patata con la cáscara y todo. ¿Eh? Ah, que compras Yo... patatas ya peladas. Claro. claro. Eh, no, no, es eh, no, eh, eh, que eh, eh, <ríe> <ríe> Eso en algunos sitios se hace así, con la cáscara la ya, piel y el de la y se, patata. Claro, y luego vida. se corta perfectamente. Pero la lavarás, ya. ¿no? Para quitar la tierra, al menos. ¿Qué, qué, ¿Qué lavar? Para quitar la tierra, lavaré la tierra, la no la, la patata. La Uy, mía, bueno, ¿sabéis que una de las señales del fin del mundo es la que patata. hay hay muchos, hay muchas plantas, entre ellas la patata también? Bueno, la patata ya lleva muchos años, pero hay muchas plantas, eh, mucho mundo vegetal, que lo que ha hecho es.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 entonces eh, eh, la patata aquella se, se tuvo que mm, aclimatarse poco a poco ¿y, eh, ¿Y, origen y en origen en qué eh, país? Claro, se o sea, eh, que eh, ¿empezó a germinar? Eh, ¿de Europa la, o de España la directamente? Histo no, la historia de la patata no se, sabía o sea, se sabía de forma histórica pero no de una forma eh, científica o, o, o genética ¿no? y ahora estos estudios que han realizado en parte en el, eh, ha intervenido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, también ha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 Y en claro. cuanto faltaban, pues pasaban hambre Las la, grandes masas de población Sí, sí, sí, ha muerto hambre. muchísima gente Por esa carencia de, de patatas Javier ¿Te apetece abandonar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 ...y electro... ...o sea que... ...cuidadito con lo que tú comentabas el otro día... ...de las lucecitas... Es ...con electro... Su, su, ...eso... ...para que no les dé... ...ningún jamacuco... Ni el ...y, el y, y que directamente... ...sobrevivan... ...a toda la fiesta... ...y que no se tomen cosas... ...que él les pueda luego dejar... ...efectos secundarios... O sea. ...que hagan lo que quieran... ...exacto... ...que, que se vayan bien. delante del castillo... ...detrás que del, que del, castillo, del castillo... castillo del ...en el medio... ...o que escuchen especialmente... ...lo recomendamos... ...señores del fin del mundo... ...con Javier Ceballano...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 Esto. ¿Cómo se le ocurrió a alguien meter una patata en aceite hirviendo? Admitimos propuestas. Sí, es Rosa. verdad. Rosa.vientos. Rosa.vientos. <risa> que ocurre, nos esquivan. ¿A quién se le ocurrió oh, con eso? El con, el claro. con el hashtag. Con el hashtag. Y, y mira, que meterlo en aceite hirviendo bien, pero meterlo en una bolsa de plástico es. o de metal... Aquí pues ¿sabes? ¿sabes? ¿De metal? La, la ¿Será te, de aluminio? Se la, come, ¿Metal? Bueno, y, y... ¿A que no sabes...?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 Pues tiene que estar la patata ya viene de, una birria, de, ¿eh? de Ecuador, de, de los Andes, ¿no? De, y de Chile claro, y de Chile y luego tiene sus propias mezclas que es lo que estos buenos señores han estado haciendo con los genes de las patatas, secuenciando ahí. 300 años de patatas han estado ahí secuenciando. Pues no. 300 y pico, ¿no? Nos y sabemos. nos ha aburrido, ¿no? ¿Eh? Y nos ha aburrido en todo ese y tiempo. Y no, ya ¿eh? sabemos que las patatas no. europeas son buenas, porque <ríe> tienen es que muchas es que las patatas, patatas europeas son de largo recorrido, ¿no? ¿Y, en el, y en el Sato de Desneuf, no sabemos cuál qué tipo de patatas tomarán. Seguro, pues todo, si son europeas. Porque, no, no, y además en Bélgica, te, ¿sabes lo que te dan en los puestecillos? Patatas fritas. ¿Con pescado? No, no sabes, con dos ¿sabes? salsas, ¿Ah? mayonesa y ketchup. Bueno, pero eso también lo hacen aquí en España no, no, a ti. Se lo he comido yo cuando era chaval en Vitoria Que ibas a un puesto allí Y te dan los cucursos de patata Y te decía, ¿qué salsa quieres? Una u otra No me tuvo Normalmente que ir a hay ketchup, he no, no mayonesa Mayonesa y ketchup Y de todo que Tú, quisieras te echaban la salsa allí por 5 pesetas ¿eh? Honduras, malo, no Lo que costaba fe. aquello Antes está, se llamaba salsa tomate, pero eh, era, era muy tomate. cara, muy... Eh, y, luego, y luego tienes... Am, y... Vamos a americanizar un poquito hasta los rojos Y luego tienes la salchipapa de la, de la amiga. Ay. Ay. De Argentina. <risa> no. Ah, no. <risa> Me ha tocado <que> morder la <risa> lengua. <risa> Beca, escucha y no te mores. Por favor, ponnos el éxito del verano. De Leticia Sabater. 15... No, no, no. es del año oh, pasado. es el de este, este año. este es mucho mejor. Ponnos el éxito del año Leticia Sabater. 15 centímetros, papi. <risa> por favor, por favor. Aquí dice el cual. Al fin lo habéis conseguido, la es... Papá, ¿no? El... Es el éxito del verano. Pero en el chatot de hoy, oh. ¿seguro que rompieron? Oh. Oh. El año el 15 centímetros papi. No creo que es un, no es un 18 Porque tampoco se conforma con mucho O sea, tampoco es de fácil Conformar sí, Javier, venga Chico de los 18 Calla y escucha Venga, vámonos